Hola, buenas tardes. Un gusto estar en diálogo con ustedes y con todo el pueblo de La Barriga de la séptima sección. ¿no? Bien, felicitaciones por esta banca que ha asumido eh, en estas condiciones que mencionábamos. Imagino con desafíos en este periodo eh, que le toca eh, legislar, Mario. Sí, realmente con un compromiso y, como decía usted, con muchos desafíos porque realmente tenemos una tarea Eh, más que interesante, tanto para la séptima sección electoral como nosotros en particular para la Ciudad Azul, donde el Frente para la Victoria ha recuperado el distrito después de doce años en manos de, de la oposición del gobierno nacional y del gobierno provincial, y también llevar adelante el proyecto tanto a nivel de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como del gobernador en la provincia en, en el tema parlamentario, ¿no? y el tema de gestión y trabajar en con, forma conjunta con el Intendente José Severi de, de Olavarría, en el cual tenemos una excelente relación. Uh -huh. eh, diputado, eh, buenas tardes. Consultarlo también, eh, siempre destacamos, y cuando hablamos con aquellos referentes tanto de Olavarría o que son aquí cercanos de la zona, digo, la importancia también de tener representantes, eh, por ejemplo en este caso de Azul, ¿no? Porque eh, siempre hay una mirada especial para para el pueblo, para el lugar desde donde se parte, ¿no? Seguramente, como César Valicenti también lo tendrá para La Barría, nosotros lo vamos a tener para azul pero eh, hemos logrado un grupo de trabajo que seguramente eh, vamos a hacer, eh, vamos a tener objetivos comunes y, y gestiones eh, para, para toda la región, que es lo más importante, y complementarnos, ¿no? En las distintas áreas que estemos trabajando y con los intendentes también, porque la verdad que si logramos eh, hacer un equipo de trabajo, eh, seguramente va a redundar en lo más importante que es mejorar la calidad de vida de, de los habitantes de la región. ¿no? Uh -huh. eh, estaba nombrando a los intendentes y esa relación fundamental que hay una eh, relación importante con el intendente local, no con, con el intendente José Severín. Sí, nosotros tenemos una muy buena relación. Sí, la verdad que tenemos bien tan, también con César Balicenti, que es legislador de la barría y con los otros legisladores y los, los intendentes de, de la séptima. ¿no? Sí. Realmente tenemos mucho diálogo con todos. ¿Cuál cree que serán, de acuerdo a la agenda parlamentaria que se viene, principalmente para el próximo año y entendiendo algunas circunstancias que hacen a esta provincia de Buenos Aires, serán, eh, digo, los desafíos más importantes en principio? Y yo creo que va a haber eh, el tema eh, económico y, y social, va a ser un tema trascendente por el tema de la crisis internacional que afecta al mundo, afecta a Europa fundamentalmente y va a tener repercusión. Vamos a estar seguramente tratando de cuidar los puestos de trabajo, la producción, eh, yo creo que se va a trabajar mucho en esa área. El gobernador ha planteado el tema de, de las policías distritales, está tratando de, de hablar, de comenzar a, a ver una agenda por el tema de la ley orgánica de municipalidades. Creo que va a ser una agenda a nivel legislativo más que interesante, y ya te digo después el tema a nivel político y de gestión, nosotros tenemos muchas expectativas de gestionar tanto conjuntamente con la Nación y la provincia obras y, y hechos para, para la región, ¿no? Bien, ya que la radio, bueno, llega a una parte de esta séptima sección, eh, si usted lo desea tiene el espacio para comunicarse, usted, digo, expresarse eh, en este final de año 2011 y asumiendo este periodo como legislador eh, con los ciudadanos, precisamente de los distintos partidos. Realmente le agradezco la oportunidad y ya, como ustedes sabrán, hace ayer asumimos la banca, Hace poquitos días incluso ya nos habíamos enterado, recién nos habíamos enterado que, que teníamos la posibilidad porque Ferré en principio se iba a quedar en la legislatura, pero nuestro compromiso para con todas las localidades, con todas las ciudades de la región es un trabajo mancomunado, un esfuerzo para que los ciudadanos eh, sientan una representación, que tengamos una banca eh, más en, en la provincia de Buenos Aires y que podamos colaborar y trabajar en forma conjunta con todos, Eh, muy fuerte, ¿no? Que el año dos mil doce sea un año de mucho trabajo y de seguir mejorando estas condiciones de un país que realmente en los últimos ocho años ha logrado un desarrollo como nunca nos hubiésemos imaginado precisamente el veintidós de diciembre del dos mil uno, ¿no? Que, uh -huh. que fue hace diez años tan trágico para para la Argentina. Así que manifestarle el compromiso y el trabajo constante y desearle tanto a todos los ciudadanos de la barría como de la región un muy, una muy buena Navidad y un muy buen 2012 que vamos a estar al pie del cañón trabajando. Muy bien, solemos eh, terminar este tipo de notas, al menos en este espacio en la radio, eh, siempre con, con la misma frase, ¿no? Pero no por redundante deja de ser valedera. Le deseamos una buena gestión. Si usted la tiene, nosotros la tendremos.